que se fue transformando en mediodía. Recibimos ahora en el estudio, mismamente, de Radio Kermés, acá en Balcarce 420, en Toay, a Emilce. ¿Cómo te va, Emilce? Hola, buenos días. Bueno, buenos días. Y además, este queremos saber, Emilce, qué es lo que te anda trayendo por acá. Sabemos que sos de Toay, pero querés contarnos algo acerca del grupo de teatro al que perteneces y de sus actividades. ¿De qué se trata? Eh, sí, yo soy parte, yo soy integrante del grupo Alta Rusticidad, que nosotros hacemos teatro de objetos eh, y en este momento eh, tenemos una obra en cartel que se llama Alta Rusticidad, también como nuestro grupo, y la vamos a traer acá a la sala del Bicentenario de Toay, que está en la calle 13 de Caballería. Linda sala. <ríe> y cómo es, eh, bueno, ahí vamos a presentar nuestro trabajo, que nuestra obra eh, se trata sobre las cosas de acá de La Pampa, porque trabajamos con poesía de Edgar Morisoli, El, los textos fue, fueron escritos por nosotros Nosotros somos cuatro integrantes en el grupo Y con la dirección de Carlos Piñero Que es un titiritero de Córdoba Ajá. Y bueno, el, la dirección de esta obra La auspició el, el Instituto Nacional de Teatro Y la Secretaría Y nosotros, bueno, eh, fuimos como eh, parte Trabajando en, en este proyecto eh, La obra mmm, abra, <coughs> habla sobre el oeste pampeano sobre el río Atuel, sobre la lucha del río acá en La Pampa y con los objetos que trabajan, los personajes que trabajan en la obra están también elaborados por nosotros porque son objetos que son animales que también están realizados por nosotras y diseñados por una compañera que es artista plástica que ya como que se encargó de esa parte. Muy bien, muy bien. Eh Emil, sí, la verdad que suena muy interesante esto de la cuestión de teatro de objetos, que es otra más de las versiones que tenemos del teatro en la Pampa. La, la, siempre decimos que hay mucha riqueza de teatro en la Pampa. Ahora es la primera vez, si no recuerdo mal, que he escuchado que escucho hablar de teatro de objetos. Esta función que tienen preparada para para llevar a, a cabo en el en la sala del Bicentenario se este ¿cuándo se va a llevar a cabo, justamente? Eh, se va a llevar a cabo este domingo 15 a las 18 horas. Muy bien. Es apto para todo público, especialmente para niños y jóvenes, ya que los personajes son animales y también hay humor, y buena bueno, poesía. Buenísimo, buenísimo, o sea que tiene tono de fábula si querés porque va a haber animales parlanchines, <risa> pero además hablan, cuentan la, la obra tiene una una cuestión este muy netamente pampeana, ¿no? Que es el tema de la de los nuestros recursos hídricos. Buenísimo. Emílse, entonces, le convidamos a nuestra audiencia y a los que andan por toa y siempre que se lleguen el domingo, decís a las 18 horas. A las 18 horas a ver este este este grupo que eh, como dijo Emil recién hace teatro y con objetos, teatro de objetos. El nombre nuevamente del grupo y de la, la obra es este lleva en este caso el mismo sí. nombre que el grupo. Sí. Eh, la obra se llama Alta Ru altar rusticidad como nuestro grupo también. Muy bien, muy bien, perfecto. Eh, Emilce, si querés este largarte algo más, alguna recomendación, pero por supuesto vamos a dejarte una invitación especial para volver a Radiocracia o a alguno de los espacios de Radio Kermés a hablar de esta cuestión del teatro de objetos, ¿eh? Ah, bueno, muchas gracias. Gracias y bueno, muy agradecida de poder compartir nuestro trabajo con la radio y bueno, con todo los que la escuchan ustedes. Muy bien, uh -huh. muy bien. Por supuesto que seguramente la audiencia va a estar a la altura de las circunstancias y el domingo desde las 18 en la Casa del Bicentenario, acá en Toay, se podrá disfrutar entonces de una obra que está orientada para los más jóvenes y para los más enanos, pero que podemos sentarnos a ver seguramente cualquiera de los que ya peinamos alguna cana también. Gracias, Emilce. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, seguimos en Radiocracia minutos más, ¿eh? porque hoy nos retiramos un poquito más temprano. El equipo apenas golpeado por aquí, apenas festejado su cumpleaños por allá. Le mandamos un abrazo a Pablo Cucharini. Y ya dentro de minutos, en instante nomás, estamos con el resumen. <música> Nen med sæt unjar, kåk ta motøy Med sæt unjar, kåk ta motøy Læte <try> lirik denne noe fri Med sæt la derhana niterku kuzast la terre ripdan tasawwinoo li nalwaqdi intas Yeah. Okay. Radio Kermés. Al fondo a la derecha. Radio Kermés. En el 106.1. Estoy mal herido. Estuve sin saber qué hacer en algún lugar. En el 106.1. Radio Kermés. En el 106.1. Nuestro lugar en el mundo En Radiocracia Hacemos un repaso De las voces que fueron noticia